en 21 de septiembre, día de equinoccios. Precisamente ahora que llegue Jairo, eh, vamos a abordar varios temas sobre qué son los equinoccios y cómo nos pueden ayudar, cómo nos pueden dar la puerta de acceso hacia una serie de energías nuevas Septiembre es de por sí un mes interesante, es, un, es un mes de, el mes de la Virgen, de Virgo, y como tal, eh, la Virgen nos recuerda en la antigüedad, no solo el término de Virgen casta, sino de la dueña de sí misma, la que se tiene a sí misma. Y la imagen de Virgo, con, con tenerse a sí misma, nos muestra una... Espiga en su mano, y, y eso nos recuerda cómo Virgo es un signo muy fértil, eh, lleno de, de nuevas ideas y de, de prosperidad en el mundo, siempre y cuando uno se atreva a construir y a generar, porque el Virgo normalmente toma la decisión de dar un paso atrás <ríe> por temor a. A sentirse que va a dejar de ser dueño de sí mismo y a sentirse vulnerado o violado como perséfone por Hades. Les doy la bienvenida a este espacio de tertulia, la carta como la llamamos aquí en Astrología es así de simple. Eh, Jairo y yo vamos a estar con ustedes los próximos 60 minutos compartiendo una charla sobre equinoccios y en la primera media hora, y en la segunda media hora vamos a mirar unas cartas que quedaron pendientes eh, en nuestra anterior tertulia, la de Marcela y la de Fina. Vamos a ver si están presentes. Eh, acá estoy viendo que están Alexandra, Belisario, Elizabeth, Elsie, veo a Fina que también quiere, y a Marcela, o sea que Vamos a poder hacer una retroalimentación. A ver, miramos por acá. Abrimos el cuestión. Sí, ya veo que me dicen que acá estoy. <ríe> eh, me gustaría que me contaran por el chat eh, eh, desde qué ciudad están conectados hoy y qué hora es allí en, en cada una de sus ciudades respectivas. Ya tenemos eh, más de 16 personas en línea, creo que ya llegó Jairo. Sí, hola Juan. Hola, Jairo. ¿Cómo, ¿Cómo le fue la inauguración? Pues, Todavía me cuesta un poquito, pero ya vamos cogiéndole el, el, el, el hilo. Ah, bueno, chévere, chévere. Estaba saludando a un amigo. Muy bien. Ok. Bueno, eh, ya ya comentaste que vamos a hacer hoy, no vamos a hacer una pequeña reflexión de equinoccios y, sí. y y después vamos a mirar las cartas de de Fina y Marcela, ¿no? Aquí me cuenta Marta que está en Cali, Marcela desde Manizales, Elizabeth desde Los Ángeles, Los Ángeles las 3 y treinta, Elsie está en Bogotá acá con nosotros, Belisarios no me dice dónde está, pero nos manda unos abrazos. Creo que está en Brasil. Okay. Brasil y Fina, Fina está conectada, sí. Sí, ahí la vi, la vi conectada. ok, sí. okay, super. Super, super. Bueno, hoy estamos en equinoccio de de otoño para el hemisferio norte y equinoccio de primavera para hemisferio sur. ¿Ya estás visualizando la, la imagen, sí? Sí, sí, sí. Ya no, ok. Esta paginita de Wiki ya les voy a enviar el link por el chat interno. Eh, es bien interesante. Si tienen oportunidad de finalizar el la, la tertulia la pueden chequear eh, porque el equinoccio tanto astronómicamente como astrológicamente, pues tiene una importancia bastante, bastante eh, notable o visible. Desde el punto de vista astrológico pues son los son los dos momentos en los cuales aquí este grafiquito lo, lo explica muy bien eh, en los cuales la rotación, perdón, la traslación de la Tierra alrededor del Sol a través de la eclíptica intersecta con el plano ecuatorial. Y esos son dos momentos, son este momento, el, el primero es el punto vernal en Aries aproximadamente en marzo 2021 y el otro o sea en esta época septiembre 20 septiembre 21. que es la transición del, eh, del Sol a Libra, o sea, es entrar a los eh, 180, grados. Sí, 180 grados, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí son Estamos 100. hablando del primer, del 21 de marzo, que es el primer, el cero grado de Aries, es este. este es el cero grado de Libra. Entonces, Exacto. son dos fechas bien interesantes, porque, eh, por ejemplo, en Chichen Itza, hay una eh, pirámide, alineada especialmente para que el Sol muestre la serpiente como baja el 21 de marzo eh, y muestra el día del equinoccio. Y para los astrónomos y los astrólogos es una fecha muy importante porque para la astronomía, que es la ciencia que estudia las posiciones planetarias en el cielo, eh, es el mismo punto de cero grado de Aries donde se cruza la eclíptica con el ecuador terrestre, eh, para designar ese cero punto donde está ubicada una estrella. ¿no? Entonces ellos no, no dicen la estrella está ubicada a los tantos grados de Tauro, sino dicen está ubicada a una altitud, tomando como referencia a ese punto cero de Aries. Pero es un punto importante para astrónomos y astrólogos. Ch ¿Chichen Itza fue que nombraste? Chichen Itza, sí. ¿Eso es dónde? La serpiente emplumada en México. Okay. De hecho, eh, hay varios eh, referentes eh, arqueológicos, eh, Stones, eh, Stonehenge, Stonehenge sí. en, en el Reino Unido. Eh, bueno, ahorita se me olvidan, pero hay varios, varios que hacen referencias a, a estos cuatro momentos. Los otros son los solsticios. Ah, bueno, espérate. Y, y, y astronómicamente es interesante porque estos son eh, eh, momentos en el tiempo en que el día y la noche tienen igual duración, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. hoy es el día exacto, y los solsticios es son estos puntos opuestos, el solsticio es ya el solsticio de invierno o verano dependiendo del hemisferio y el solsticio de el otro de ¿qué? perdón de verano y sí verano e invierno, en diciembre es el de, el, el, de, el, de, el de diciembre es el de invierno en el hemisferio norte y el y hemisferio y solsticio de invierno en el hemisferio sur sí no dije al revés, sí. solsticio de invierno en hemisferio norte y solsticio de verano en hemisferio sur y en y en en en junio, en junio julio es el solsticio de eh, de verano, es verano uh -huh. que es que es cuando la, el, la tierra está más alejada del del, del plano ecuatorial y son los días más largos y más cortos del año dependiendo de los hemisferios en los cuales nos encontremos Entonces, esos cuatro puntos vienen siendo bien interesantes desde el punto de vista astronómico y astrológico. Sí. Fíjate que como son momentos en donde cambian las estaciones, es un momento de mucha energía en la Tierra. Uh -huh. Por eso, a nivel astrológico, son los signos cardinales. Ah, ok, súper. De equinoccios Aries y Libra. <risa> y en los solsticios, Cáncer y Capricornio. Ok, perfecto. Tuvimos una pequeña clase de, de astronomía. En esta paginita que les enviamos de wiki está, está explicado muy sencillito, muy claro, eh, el concepto de la luz solar, de la duración, aquí, aquí abajo hay un gráfico un poquito más claro, lo que acabamos de hablar, mira aquí está, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, esto es para hemisferios norte. porque en, en, en ahorita en, en Argentina están en el, iniciando primavera, ¿no? en el hemisferio sur. Eh, y otro concepto que me parece interesante mostrar, eh, en el gráfico que tienes allí, en amarillo dice eclíptica, eclíptica uh -huh. es el camino del sol, pues el sol está quieto, la tierra es la que se mueve, pero la Exacto. la sensación desde la tierra es que el sol amanece por el oriente, y atardece por el occidente y siempre... tiene ese camino que se llama eclíptica. ¿Y por qué se llama eclíptica? Porque es donde se hacen los eclipses. Un eclipse de sol o un eclipse de luna. Exacto. Sí. Y ese mismo plano es el que normalmente también eh, llevan los, los otros planetas, ¿no? Eh... Sí, así es. El, todo el sistema solar se mueve eh, bajo la eclíptica, que si lo miramos desde la Tierra, más o menos son 7 grados, a la derecha y de a la izquierda por el camino del sol en esos en ese espacio del, del firmamento es por donde cruzan todos los sistemas, todos los planetas del sistema solar que es en efecto lo que estudia la astrología lo que pintamos en una carta natal son los planetas del sistema solar Uy, que, que caminan por la eclíptica ese dibujo me quedó choneto <risa> que les quería mostrar esto eh, dame un minuto Dame un minuto, Juan, sigue, ¿quieres? sigue tú. pena. Sí. El equinoccio eh, en el que estamos en este momento es tan importante como el que tuvimos el 21 de marzo. El 21 de marzo decimos que las fuerzas de generación y de inicio, que son las de Aries, que son las que comienzan y le dan un nuevo sentido a toda la naturaleza, en este momento es lo opuesto, que es Libra. Eh, el signo de Libra es igualmente fuerte y dinámico como el de Aries, es un signo opuesto. Mientras que Aries es una acción desenfrenada, el signo de Libra tiende a ser muy mediador, tiende a evaluar su situación y su relación con el medio ambiente y de acuerdo a eso actuar. Pero no por evaluador deja de ser dinámico y activo, pues es un signo cardinal. Libra es un signo de aire, mientras que Aries es un signo de fuego. Ahí ya vemos una gran diferencia, pues el fuego es un signo intuitivo, lleno de ideas, eh, fogoso y se cree poseedor de la verdad por el solo chispazo que tiene en su mente y en su corazón. Mientras que Libra es un signo de aire, si Libra para actuar necesita... Eh, tener un, un referente racional, unas reglas, unos parámetros, y eso lo hace muy pensador, y a veces en extremo, evitando tomar decisiones y hacer por estar pensando y estar tratando de ser lo suficientemente bueno para todo el mundo. Llega hasta bueno, desayos, ya llegué, listo, sí. Es que les quería mostrar esto, eh, este, este ángulo que se forma acá, es el famoso ángulo de la eclíptica, Que tiene una max, un máximo valor de 23.27 grados, eh, que se trabaja mucho, mucho en los algoritmos astronómicos y especialmente los astrológicos para para el cálculo de las posiciones aparentes de los planetas. Entonces, dependiendo la época del año, cuando nos acercamos a los solsticios se llega a ese máximo punto 23-27 y cuando estamos en la época de los equinoccios eh, la declinación es 0 grados. Y eso, eso se ve aquí facilito, es esto, es este este valor de separación del plano ecuatorial con respecto al eje de la eclíptica o al plano de la eclíptica. Ese es un, un tipcito también bien, bien interesante a tener en cuenta. Ahí podemos también hablar de otras situaciones como por la, la Tierra tiene varios, varios movimientos. Uno es rotación, que es en su propio eje. Uh -huh. traslación que es alrededor del sol pero hay otro movimiento que es un bamboleo que tiene como un bamboleo de trompo ¿sí? ustedes ponen a girar un trompo y el trompo puede hacer la traslación y la rotación pero además tiene un, un bamboleo, ¿sí? ese bamboleo es el que hace ese bamboleo lo hace la tierra en, ve, en 23 mil años y es lo que hace que se, midan, se miden las eras en las que estamos ¿sí? con respecto a que? con respecto al punto del equinoccio de primavera. Hace dos mil años, el equinoccio de primavera coincidía exactamente con la constelación de Aries. En este momento, el equinoccio de primavera está dando a los finales de Piscis. Por eso se dice que está... Pero, pero, pero de, de la constelación, ¿no? De la constelación, señor. Sí. No, no del signo. No del signo, <ríe> exactamente. Sí. No hay bueno, eh... Yo voy a, re aquí a revisar... Ah, bueno, ya estamos conectadas 22 personas, se han seguido sumando más, más Yo personas. Yo que como equinoccio de otoño, eh, al entrar el sol en Libra, podríamos analizar eh, Libra en las cartas que nos quedaron pendientes de, de la semana pasada. Mirar toda okay. esa energía de ese signo cardinal y ese signo de decisión... De, bueno, entonces vamos aquí es, a Tener a todo el mundo contento <risa> Tener a todo el mundo contento <risa> <risa> Ok Ay, Aquí yo no desconecté el teléfono, a mí un minuto voy a desconectar Bueno, pues mm. Cuando nosotros eh, decimos que entramos en el signo de Libra, debemos tener presente que Libra lo rige Venus. Cuando yo hablo de regencias, podemos hablar de. Es el representante de Libra, ¿sí? es el que mejor, el, el planeta que mejor puede expresar a Libra, o el planeta que mejor da los contenidos de Libra, es Venus. Luego, Venus es un planeta. del amor, de la sensualidad, de los gustos, pero también es un planeta, porque rige también en, en la casa 2, es un planeta de los talentos, de lo que necesitamos nosotros explorar en nuestro ser para poder encontrarlo afuera y que sea de utilidad para nosotros y para los demás. El, eh, el signo de Libra, que acaba de empezar con el equinoccio, Es un signo que nos permite entrar en contacto con Venus, que nos permite encontrar qué queremos, qué necesitamos, cuáles son nuestros gustos personales. Y si empezamos a explorar los gustos, pues, pues terminamos encontrando nuestros talentos. Pero si nunca exploramos qué queremos, ni nunca luchamos por lo que necesitamos y queremos, pues entonces tampoco van a salir nuestros talentos al flote. Van a estar siempre... Eh, opacados por el espejo de querer hacer lo que los otros quieren que hagamos entonces con este signo libra, con este equinoccio lo que, la invitación es a explorar nuestros gustos y a decir en todo momento qué queremos y a dejarlo claro frente a los demás así no se pueda lograr lo que queremos pero por lo menos argumentar por qué lo queremos y de esa manera vamos entendiendo y asumiendo y encontrando nuestros talentos personales listo aquí ya estoy colocando los datos de de fina si quieres abre el micrófono Juan tú, tú hiciste una conferencia de Venus hace tiempo no y, y también tiene que ver un sí, poquito con sí, lo sí. que con lo que hablamos del simposio de, de mandar a qué de armar la de Troya de armar la de Troya <risas> tomen la decisión que tome, se va a armar la de Troya sí señor Ok. Bueno, si quieres, ábrele a, a FINA mientras yo termino de colocar los datos. Septiembre 17. ¿Hola, y Fina, Ya tiene el micrófono abierto. No, no lo vimos. No lo vimos. a ver si nos escribe algo por el chat bueno yo, yo trabajé hora GMT a ella ahorita corregimos si, si se ve el cálculo fíjate qué interesante como tiene muchos planetas en Libra pues, bueno, ojalá pueda conectar su micrófono no y necesito verificar el ascendente si es un ascendente Scorpio porque trabajé por hora GMT ella me envió hora local pero no estoy seguro si, si es menos uno más uno ah creo que es menos uno pero espérate a ver por el chat ¿No se ha colocado algo, no? No, no se ha colocado nada. Mientras tanto, le respondo a Marta Cecilia Obregón, que me dice que ella es ascendente Libra. Eh, le digo, tener ascendente Libra es una bendición, en cierto sentido, porque hace que uno tenga unas cualidades diplomáticas muy interesantes. Eh, se convierte en un problema cuando está uno en pro solamente de los demás y de la sonrisa de los demás, y olvida uno sus gustos personales. pero casi siempre el Ascendente Libra sabe muy bien qué quiere y lo que hace es como preguntarle a todo el mundo, pero no porque no sepa qué quiere, sino porque busca la mejor forma de expresar sus necesidades, sus ya, gustos. Ya final nos corregiría ese Ascendente Libra también, <ríe> qué chistoso. Mire, mire, mire, ¿Sí? no hemos preparado nada. <ríe> Oye, <en> las mujeres <ríe> las mujeres Ascendente Libra o Sol Libra, o de hecho que tengan mucho en Libra tienden a ser... Eh, Eh, agradables, ¿no? bonitas, de hecho. Sus sí, ascendentes son muy bonitas. Sí. Mm. Es un es eh, le da honor a Venus, ¿no? Tener un ascendente eh, en Libra o un sol en Libra, hay una gran necesidad de hacerle un templo en la vida personal a Afrodita, que es hacerle un templo a Afrodita, es hacerle hacerle un espacio en su hogar a las cosas ricas, sabrosas, deliciosas, de gustos personales, de sensualidad, de piel, de olores, de tacto. Es, es como importante eh, no tenerle como miedo a esa figura de, de la grandiosa del gusto. La religión y muchas de, de nuestra cultura pisciana, de, de la era pisiana, hace que se rechacen muchas de las situaciones de Venus. Y eso ha hecho que la pobre Venus tenga un lugar en el sí. submundo, En el, en el inconsciente y que se termina expresando de una manera dura y forzosa. ¿no? Juan, que sabes tanto de, de mitología griega, eh, hedonismo, el término hedonismo se asocia mucho a Venus, ¿no? al, al placer, a, la, a, la, a lo sensorial. ¿Ese término de dónde viene, lo, lo hedónico? Eh, el término es hedone, de edone. placer. ¿sí? Ah, ok, ok. Eh, Esto, es, esto viene de, de, de la escuela de Epicuro. Eh, en, un, en este punto es preciso tener cuidado, pues podría parecer que Epicuro está a favor de una vida preocupada por conseguir variados e intensos placeres, especialmente los corporales. Sin embargo, uh -huh. pocos filósofos han, se han defendido esa interpretación y Epicuro no es uno de ellos. Epicuro no recomienda buscar siempre y en todo momento placer o reducir el dolor. Es más que todo, lo que pasaba es que él quería era mostrar eh, que existía la cultura del goce. Es que en, la, en, el, en el pasado sumerio, hace más o menos dos mil años antes de Cristo, eh, estamos hablando que habían templos dedicados a la, a la diosa eh, del placer y del gusto. Es más, en India todavía se ven en los templos figuras haciendo el amor, o en una serie de poses, porque se consideraba que la mujer que era la sacerdotisa de estos templos era la única capaz de sintonizarlo a uno con los con las altas esferas de, de los dioses a través de la sexualidad, a través del orgasmo. Entonces, no era, como se considera en nuestras religiones pisianas, un gran pecado la sexualidad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en uno de esos templos era muy importante que la doncella, se le diera eh, su virginidad a un forastero al que pasara, y esa era la forma que ella tenía de ser dueña de sí misma y de, y de mantenerse eh, virgen, no en el sentido de no haber tenido relaciones, sino en el sentido de escoger con quien se acostaba de primeras, y no que la escogieran a ella. Uh -huh. eh, es decir, en, en los templos de la antigua Sumeria hay muchos eh, contactos con la sensualidad y la sexualidad, cómo nos unían hacia eh, dominios transpersonales o de los dioses ¿sí? eh, lastimosamente toda esa cultura se ha perdido y lo que recibimos ahora es un poco degradado ¿no? Entonces, sí. en, la, en, la, sí, ¿eh? en la antigüedad él no se llamaba prostituta, se llamaba meretriz y era un puesto de un cargo importante ¿sí? uh -huh. <risa> ok, ok, super bueno eh, Bueno, Fina, espérate a ver si Fina tiene micrófono, creo que no, pero lástima, no, lástima, no porque es que sí es clave que nos hagan retroalimentación. Bueno, bueno aquí pues, está el esquema de ella, entonces si quieres compartamos algunos tipsitos. Sí, eh, indudablemente con este, con esta entrada del Sol en Libra, pues a ella se le va a activar toda Eso. su casa 1. Aquí, aquí la estamos viendo. Eh, Tener un Saturno tener uno a Saturno en casa uno, al lado de Venus, eh, y Venus como regente de Libra, pues eh, nos genera una cierta, eh, ciertos miedos y ciertos temores a expresar de una manera libre eh, toda la sensualidad y el gusto de Afrodita. Eh, es algo así como si sintiera uno un freno. Podríamos decir que una persona con, cuando nace con un Saturno en casa de uno, es como si el nacimiento... hubiera sido difícil, penoso, tortuoso, tortuoso, como si la mamá hubiera sufrido mucho en ese nacimiento. Si el bebé nace en esa situación, que siente? Dice, bueno, yo nací y mi mamá sufrió mucho en este nacimiento. Luego, cada vez que se repite el arquetipo del nacer, del generar una nueva idea, del darse al mundo, uno se siente un poco precavido en mostrar sus contenidos, porque siente que alguien va a sufrir si uno muestra lo que tiene. Si uno se da, entonces el Saturno en casa uno se vuelve un poco paranoico y prefiere más bien guardar muchas de sus necesidades y gustos antes de mostrarlos por temor a que o no sean bien acogidos o dañen a alguien o alguien resulte mal. ¿sí? Por otro lado, eh, Venus es una figura muy placentera. Las figuras de Afrodita siempre son desnuda y es una figura hermosa. Eh, al tener a Venus Eh, encerrado entre Saturno y Neptuno eh, lo hacen, hace que uno le tenga cierta prevención hacia todo lo que tiene que ver con Afrodita y hacia todo lo que tiene que ver con gustos. Por otro lado, Neptuno es una energía que busca como el retroceder al vientre materno, busca como devolverse hacia el ayer, hacia donde no se tenía que luchar por las cosas. Es algo así como como si, como si uno estuviera Eh, en el vientre materno colgado con el cordón umbilical, colgado no, alimentado con el cordón umbilical, recibiendo absolutamente todo lo que uno necesita sin necesidad de pedirlo tan siquiera. Cuando, cuando se nace el cordón umbilical se rompe y uno tiene que empezar a luchar, a llorar, a decir tengo hambre, tengo sueño, tengo frío. Con un Neptuno al lado de Venus y Saturno en casa uno hay una gran necesidad de mejor no luchar por nada, de mejor apaguemos y devolvámonos al vientre materno donde... Donde la gente me, me entienda Hola, ahora sí Hola Fina, <ríe> <ríe> Fina. Jairo okay. Ahora sí me oís Te escucho perfectamente Me oís. Escuchar? Mira, bueno Pues yo nací estando mi madre sola O sea, que casi me pierde <ríe> oh, okay, Entonces okay. ese Saturno ahí lo identifica muy bien Ah, qué maravilla Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, Luego, Se eh, bien. Luego madre representar... de parto ¿Sí? No, se puso mi madre de parto, le dijo a mi padre, corre le al médico, le al médico. Y cuando vino el médico, ya estaba yo en el mundo. <risa> <risa> <risa> <Historia risa> ¡Qué bien! Y ella estuvo muy preocupada o qué pasó no, con ella, No, no, porque sabes, o... no era la tercera hija ya, entonces no, ya, ya estaba acostumbrada. <risa> ajá, ajá. ¡Qué bien, qué bien! y ese Saturno, Venus, Neptuno que tengo ahí en casa uno es lo que me hace inclinarme hacia lo artístico, hacia la pintura y realmente las cosas que yo pinto son eh, con Saturno pues los cogedores del trabajo duro de la tierra que eso suelo venderlo bastante bien porque eso gusta a la gente Venus, Neptuno eh, pinto monaguillos también que ahora prácticamente aquí en España ya no existen, no se ven y mi hija, por ejemplo, de pequeña era monaguillo, mis hermanos han sido monaguillos, y ahora eso prácticamente aquí no se ve, y luego la inclinación a los toros, no a la fiesta, sino a los toros. Pues ese yo creo que ese Júpiter ahí en Tauro, pues también me influye. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí. Indudablemente Venus Neptuno es muy inspirado, ¿no? Es, es tener un, un contacto con esferas sutiles que... Que nos pueden hacer grandes artistas. De fina... También la consistencia con Saturno le da solidez a eso. Hola, fina, te saludo. Ya pudimos conectarnos. Hola, Jairo. <risa> buenas noches. Bueno, buenas noches aquí. Bien sí. de madrugada. <risa> ya estás. De, ya, ya es jueves. Sí, aquí es jueves. <risa> Aquí es jueves. De fina compartimos unas imágenes eh, en el blog hace unas semanas de, de unos cuadros que ella nos envió de Tauromaquia y, y hay una se percibe una sensibilidad muy grande a lo, a lo artístico, ¿no? A lo... pues ya no lo estabas compartiendo. Y, y, y una actividad tuya principal hoy en día es eso, ¿no? El, el pintar. Que estabas, sí. Es, decir. Yo ahora eh, únicamente, bueno... Cuido a las niñas, a mis nietas, que tengo una niña de una nieta de año y medio, la otra ya tiene siete años, me ocupo de ellas, doy clases becada por el ayuntamiento, que ahí está Plutón en casa siete también, en <ríe> Leo, entonces doy unas clases en, para adultos, también doy para niños, de es de dibujo y pintura, con este martes tres, bueno en fin, doy clases de dibujo y pintura y, y pinto. Pintar ahora últimamente pinto menos porque, claro, tengo muchas obligaciones y no puedo hacer tanta cosa. Saturno. Sí, sí, sí, sí. sí. Muchas obligaciones. Mi madre es muy mayor, entonces también la tengo que cuidar y, en fin, ahora estos años estoy un poco obligada. Pero sí. Mi carta me define muy bien, muy bien, y luego hay también el nodo norte en casa 5, en acuario, el regente de 5 en 10, o sea, son muchas cositas que me han llevado a estar donde estoy. Qué bien, qué bien. Qué bien, okay. bien. Pues eh, este es tu mes, indudablemente, yo creo que este mes puede ser tanto de muchas ocupaciones, cuando el sol pase por encima de Saturno y muchas responsabilidades, como de... Sí. De mucho gusto y placer, que ojalá te permitas sin culpa y sin resentimiento cualquier tipo de placer, porque con Saturno ahí al lado es como si, si dijera: Oye, no tienes tiempo para estos gustos. <risa> ¿Sí? Sí. Y cuando pase por Venus, por Neptuno, seguramente vas a tener muy afinada toda la inspiración y ojalá tengas a la mano un pincel para poderlo plasmar. <risa> lo tengo siempre a mano el pincel aquí en el estudio tengo siempre el caballete, todo todo montado porque si no para montarlo cada vez que, y nada más tengo un ratito me vengo y pinto entonces acá, lo hecho así Acá Sori nos hace una notación interesante y es que fíjate que Venus también está en tránsito por Ascendente y Saturno mm. acaba de tocar Ascendente y está recordando esto también aquí ¿no? Entonces, hay hay mucho y muy... eh, tienes... Eh... Seguramente con, con ese Neptuno ahí tan cerquita, eh, hay, un, hay como lo estaba diciendo ahora, hace un momento, eh, hay una gran necesidad de, de retornar como a la fuente, eh, hay como una, eh, una añoranza, llamémoslo, de, sí. de no tener que luchar tanto en esta vida, sino que las cosas fueran un poco más fáciles. Y seguramente Saturno en este momento, pasando por Libra, hace que haya un proceso... de iniciación hacia eh, ver la vida en su real magnitud y verla desde un punto más concreto y menos soñador uh -huh. eh, ese, sí, sí. ese asunto hace que pues con Neptuno o Venus pues no se quisiera apartarse de los sueños y del, y del idealismo pero Saturno en tránsito por Libra te pide que, hay, que hagas una iniciación y que, le, y que dejes entrar al viejo sabio que hay en ti que sabe muy bien cómo manejar el mundo material eh, y que con Saturno en casa uno seguramente podrás expresarlo durante todos estos tres años de tránsito que ha sido que puede ser un proceso que no sea tan fácil pero que indudablemente es lleno de enseñanzas y lleno de, de hechos concretos otra cosa interesante es que este es, este es el segundo retorno de Saturno no sí Sí, Así sí. Es. ¿Cómo te fue en tu primer retorno de Saturno? Pues en lo primero, mmm, ah, no sé, ahora este segundo mejor, en lo primero fue un poco más duro, uh -huh. no por mí, sino por la familia. Sí. La familia, eh, entonces que tuvieron algunos problemas, unos familiares míos y esto, y entonces, eh, pero dentro de lo que cabe, bien. porque claro yo no sé se conoce que tantos años claro la madurez te va dando mucha experiencia y entonces se conoce que lo llevo bastante bien este Saturno <ríe> lo que me da es de eso sabiduría aprender siempre cosas nuevas es distinto no no se porta muy mal conmigo <ríe> gracias a Dios <ríe> y también lo saco por eso porque dice volver a la fuente yo un otra de las cosas que pinto mucho son mi pueblo pero hace mmm, Desde 1900 hasta ahora, cómo ha cambiado todo, cómo han cambiado la forma de vivir, la, la vestimenta, todo esto. Y todo eso que esta gente mía no ha conocido, estoy, he, he ido a museos a recoger fotos y me he movido mucho para conseguir todas las fotos que existen aquí en España sobre mi pueblo. ¿Tú Entonces, estoy... en Betzi? Betzi. Sí, yo trabajo, Bechi, Bechi. Bechí se pronuncia. Be okay. Sí, se pronuncia Bechi. Okay. Sí, que ahora estamos en fiestas, están haciendo ahora por ahí también toros, yo estoy aquí. <ríe> me interesa más esto. A mí el toro me gusta, pero me gusta el toro, no. La estampa, su, su fuerza, su bravura, pero no la fiesta del toro. A eso sí que no voy. <ríe> De todas sí. formas, está nadie en la peña y yo me lo he dejado para venirme aquí con vosotros. les he dicho, en una horita vuelvo <risa> ah, no, cuando te... termine me voy corriendo a la peña <risa> a la peña la peña a es la el, peña. El, el sitio donde se reúnen a compartir, ¿no, sí, los amigos, para cenar, para todas estas cosas <risa> sí qué bien, qué bien, qué bien ¿y qué beben, vino? a ah, cada uno lo que quiere si hacen algún cubata si bebemos vino, cerveza, depende, depende yo por ejemplo, pues el alcohol a mí no me gusta entonces pues yo bebo lo que a mí me gusta, Debe... pero... yo es que el alcohol para mí no, pero comemos, cenamos, hablamos, jugamos, hacemos de todo, vamos a ver las actuaciones que hacen, esta noche por ejemplo están haciendo toro, luego hacen baile, en fin, una pero locura quedo, es como otra... <risas> todo lo que nos estás contando es una, es una situación de esos tres planetas allí en Libra, ¿no? que nos lado, estamos perdiendo, está, Juan. Está la fiesta, Saturno. Sí. La fiesta que está en el pues sí. Libra, Venus. Sí, sí. Que es el gusto de estar allá como estar y no estar. Y Saturno, eh, ya vengo voy a ir a mirar que me van a leer allí unas cositas de mi carta natal. <risa> sí, sí. <risa> No, real, no, real todo eh. tenemos que, que, que ya programar tertulias para emitir en vivo desde, desde esos sitios, desde Beshi sí. cuando queráis ok, bueno, voy a compartir aquí los datos de de Fina que me los están preguntando, entonces los voy a compartir por eh, por, por, por, el, por chat interno para las personas que quieran hacer como el seguimiento eso lo comparto, ya lo compartí, listo bueno Elisario dice que dan ganas de ir a España desde ahora, ¿sí le están diciendo eso cuando queráis, está de fábula, además una temperatura estupenda, magnífico muy bonito y además durante toda la semana pasada y este próximo domingo hemos estamos 15 días en fiestas terminan este domingo entonces los mis alumnos tienen una exposición Eh, permanente, toda esta semana, estos 15 días, donde exhiben todo el trabajo que han hecho durante el curso. O sea, bien. precioso. precioso. Qué bien, qué bien, sí, sí. Qué bien. Listo, Juan, ya nos agendamos para Betsy. <risa> bueno, aquí Avisame Natalia. venga, yo os espero. Claro, claro. Aquí Natalia nos hace una pregunta. Una pregunta que, bien interesante. Que, sí. que, ¿Qué significa el segundo retorno de Saturno? Bueno, rápidamente, yo en yo mi, mi visión, Juan, tú das la tuya. aquí estamos viendo externamente el movimiento aparente de los planetas en este momento, entonces normalmente los planetas se van moviendo así como yo estoy pintando hay unos como el Sol que se mueven un grado por día, hay otros como Saturno que se demoran 30 años en hacer este recorrido completo entonces el primer retorno de Saturno es cuando este planeta en el momento en que nace la persona, 30 años después vuelve y se conecta, ahorita Fina tiene 59 años eh, ...que acaba de cumplir el segundo retorno... ...más o menos es una velocidad promedio... ...entonces en, en la vida promedio de un ser humano... ...Saturno está volviendo a conectarse dos veces... ...que serían a los 30 y a los 60 años... Eh, ...la Luna, el Sol son un poco más rápidos... ...Urano por ejemplo solo no tiene ningún contacto... ...o bueno si uno, si uno cumple 84, 85 años... ...y Plutón pues no... Entonces eso es lo que hace referencia al, al retorno. O sea, el retorno astrológicamente refiere cuando un planeta en, en tránsito se conoce a sí mismo o se está tocando a sí mismo. Es eso. Sí, el, digamos que eh, es lo que se demora un planeta en dar un ciclo completo. ¿Eso qué quiere decir? Para ponerlo en términos terrestres, la Tierra se demora 365 días en dar todo un ciclo Completo, eso es lo que llamamos un año. Saturno se demora 28-29 años en dar un ciclo completo a todo el sistema solar. ¿Sí? Es decir, cuando decimos que el segundo ciclo de Saturno es como si dijéramos dos años en, en, en, viviendo en Saturno, ¿Sí? es uh -huh. un tiempo, es una percepción de tiempo distinta. Entonces, es eh, el Sa Saturno, es un planeta. que construye, que limita, que nos hace los límites personales. Es un planeta, eh, en la mitología lo vemos representado por Cronos. Cuando Gaia estaba desesperada de que Urano le hiciera tantos hijos, y no respondiera por esos hijos, Gaia buscó en su interior a su hijo mayor, que era Cronos, y le dijo, mi hijo, cuando venga otra vez Urano, me hace el favor y lo castra, porque yo no aguanto que me esté haciendo niños todo el tiempo. Así que Cronos, muy responsable de su acción, sacó su guadaña y cuando bajó Urano lo castró y de los genitales de Urano nació Afrodita y de la espuma del mar. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Cronos Saturno es el que limita, es el que limita tanta creatividad de Urano. ¿sí? Si nosotros somos muy uranianos, somos muy idealistas, queremos siempre la perfección acá en la Tierra, pero Saturno es el que dice, un momentico, tanta perfección, no, dígame de dónde hasta dónde puede hacerse y puede concretizarse, eso es lo que hace Saturno, posteriormente Crono Saturno lo que hizo fue tomar el trono, el poder y como había hecho una fechoría con su padre que era castrarlo, él sintió que sus hijos podrían hacer algo así con él, así que cada vez que tenía un hijo con su esposa Rea, se lo pedía para comérselo, devorarse a sus hijos. Esa es otra situación que hace Saturno. Saturno en nuestra vida lo que hace es que sea un temeroso, sea un paranoico de que lo van a destronar y entonces termina devorándose a muchas de sus creaciones o muchas de sus nuevas necesidades. ¿Sí? Saturno en la carta, aquí alguien preguntaba que, qué significaba Saturno en Libra, se vuelve paranoico con lo que tiene que ver con Libra, que tiene que ver con la interacción, con la sociabilización, con la pareja, con, con la unión social. con las ideas nuevas y libres. Entonces Saturno en Libra eh, tiene que hacer todo un trabajo con esa interacción social, porque puede ser muy... Eh, se puede comer a los hijos que tenga esa interacción social, es decir, puede ser muy limitador con las nuevas ideas hacia la sociabilización. Ok, perfecto. Bueno, aquí Fina también nos hace otra anotación que Júpiter también tiene su... su retorno este año, que es esto aquí que estamos pintando, o sea Júpiter va a Así llegar es. y va a contactar sí. y eso también es pues bien bien interesante y en casa ocho no bueno sí, sí. Fina pues agradecerte el que nos hayas compartido tu tu perfil el que lo podamos desarrollar en este espacio y también que nos hayas compartido un poquito de la cultura de tu de tu ciudad natal que eh, de alguna forma nos generaste esa inquietud de estar contigo <risa> Pues gracias a vosotros. Ok, gracias, Y seguimos en vale, contacto y hasta una próxima oportunidad. Y, y vete a esa peña vale. a, a degustar con tu gente. <risa> Les doy recuerdos vuestros. <risa> vuestros. <risa> ok, Listo, Fine, un abrazo. Vale, igualmente, buenas noches. <risa> Listo. Muy, muy chévere esto, ¿no? estas conexiones inmediatas de que nos permite la tecnología. Bueno, Juan, ¿Es vamos una, con. La Allá la una, no, las cero, cero horas, cuarenta y tres minutos del jueves. Sí. Del sí. jueves. Pero bueno, no, no. Eh, está en plan ahorita de alegría, ¿no? <ríe> sí, qué bien. Bueno, vamos con Marcela. Sí. Espérate que yo le abrí, con fe... le abrí yo micrófono a otra persona. Y voy a cerrar el de, uh -huh. el de Fina, ya lo cerramos. Listo, sí, ya ya lo sabré, ya Okay. Lo Marcela Vargas. Okay, Marcela tiene el micrófono abierto, ¿nos escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Fuerte, sí. claro. Sí, sí. Oigan, oigan el acento. <risa> <risa> <risa> Marcela está, está en, en Manizales, Colombia. Sí. Y el acento <risa> que tienes muy característico de esa zona. Eh, colombiana es una zona, eh, es el, el viejo, eh, como paisas, ¿no? O sea, lo que es Quindío, sí. Caldas, Antioquia y Risaralda sí, la, cafetera. la zona cafetera, eso La sí. zona cafetera de Colombia Hola Marcela, entonces bienvenida, ¿cómo has estado? Eh? Ah, muchas gracias, muy contenta de que me lean mi carta Bueno, no es tanto leer, es como soltar tipsitos Bueno, entonces. mejor todavía regálanos tus datos entonces para yo digo Manizales eh, Manizales, tu número nos los, no los habías enviado por otra vez mi casa sí. cuatro Juan, deme un minuto Sí, yo te mandé sí. el correo Sí. Eh, Marcela y tú tienes contacto con la astrología eh, has estudiado algo o tienes idea, más o menos pues no, la verdad no pero me gusta mucho He, he estado como investigando así en internet cositas, pero pero no me he podido como dedicar mucho porque estoy terminando un trabajo y me están acosando mucho, entonces no he tenido tiempo. Pero me encanta, me encanta la astrología, la numerología, me encanta. Ajá. Por eso no me pierdo ninguna de las conferencias que ustedes hacen, de bueno, las tertulias qué bueno. me parecen buenísimas. Eres un Aries, ¿cierto? Sí, uh -huh. es un Aries del precisamente del otro polo del equinoccio que estamos nombrando hoy, ¿no? Eso me di cuenta cuando empezó. Mm. Sí. Fíjate que la fuerza de Aries para algunos sitios de nuestra Tierra es la fuerza de la primavera, es la fuerza de, del comienzo después de que la naturaleza estaba congelada. Entonces la primavera es un gran cambio que trae esperanza, fe, alegría. ¿Sí? Eso es lo que trae tu sol, ¿sí? tu sol trae... la necesidad de ser esa persona que genera siempre la fe y la esperanza, bien sea en la propia vida o en los que te rodean Es muy importante ser ese semillero, llamémoslo, esa persona que, que tiene las nuevas ideas y la generadora de nuevos caminos para llegar a un nuevo mundo, a un nuevo destino. Dicen que uno cada vez que inicia algo debería buscar tener un amigo Aries para que lo aliente. y le dé ese espíritu guerrero que tanto se necesita cuando uno se desanima con la primera caída. El Aries está ahí para estimularlo a uno, y sobre todo si tienes el sol en Aries, eh, es muy importante despertar a ese héroe personal guerrero que está en tu corazón y que necesita una expresión directa a través de la generación de nuevas ideas, de la creatividad, de la fe, de la esperanza. No sé cómo ves todo ese... como sí. esto, esta descripción de tu sol. Sí, sí es, así es. A mí me buscan mucho, a mí me buscan, a, me llaman amigos, personas, inclusive que yo no conozco y que y me llaman y y me piden consejos, me piden que los ayude y yo, pues sí, yo converso, los aliento. Yo tengo una amiga que está pasando por por un periodo difícil, ha estado muy enferma. y ella me llama y yo hablo con ella pues, y la escucho con todo lo que tenga para contarme y ella me dice que con el solo hecho de que yo la escuche ya se siente mejor, pues a mí me pasa mucho eso, mucho, Super. me buscan mucho, me buscan para para para que los apoye, para que los escuche. Vamos a mirar si, si astrológicamente debe haber una relación con eso. ¿Me, me regalas otra vez la fecha? que pena contigo? El 22 de marzo del 66... a un Ariana. ¿y a qué sí. horas? a las 8 de la noche bueno es una hora sin corregir listo Marcela entonces ahí tenemos un sol en aries ascendente escorpio bueno esta hora está sin corregir ¿no Juan? Entonces eh, luna en aries marte en aries, mucho aries mucho piscis Bueno, de entrada, venga, les comparto un tipcito que, que con Juan hemos dicho que siempre miramos es donde hay un exceso de, ¿no? Entonces, uno normalmente en las cartas trabaja eso. Un exceso de, de o, o, o una mayor presencia de. Entonces, en este caso, pues se resalta Aries y Pisces para, para este esquema. Y muy probablemente ascendente Scorpio, ¿no? Que nos tendríamos que. que hacer corrección de hora es eh, es muy interesante que tengas el sol en conjunción con Marte si quieres señalarlo ahí en la carta eh, esa, y la luna eh, digamos que Marte es su Marte es el regente de Aries sí. eh, Marte es, eh, es el guerrero para los griegos eh, sí. eh, les parecía tosco burdo porque solo quería pelear, guerra y sangre. Para los romanos era fantástico porque gracias a Ares, Marte, podían conquistar nuevos territorios y hacer crecer a Roma. Eh, y igualmente esa dualidad la tenemos todos en nuestro interior. Por un lado, muchas veces creemos que defender nuestras posiciones y nuestros puntos de vista es sangriento, tosco y burdo, pero por otra parte, cada vez que dejamos que nos pisoteen y que pasen por encima de nosotros, Eh, eh, perdemos territorio como si los romanos no adoraran acá a, a Aries eh, es decir eh, nosotros debemos entender que la fuerza del guerrero es vital y esencial en nuestra vida, mucho de guerrero puede generar muchas discordias, peleas y situaciones difíciles de estar en competencia todo el tiempo pero poco de Marte genera que no nos defendamos que no expresemos nuestras necesidades internas y que terminemos en una esquina callados y dándole la razón a todo el mundo. Marte es importantísimo, por ejemplo, para el sistema inmunológico. Si no tuviéramos unas defensas activas y guerreras, cualquier gripa nos mataría. Gracias a Marte nos da fiebre, nos defendemos. Tenemos eh, una batalla interna. Asimismo, deberíamos ver que deberíamos defendernos no solamente del contenido Eh, viral, sino del contenido emocional o del contenido mental. Y deberíamos tener nuestras defensas activas, sobre todo cuando tenemos un Sol conjunción Marte. Sol conjunción Marte da un exceso de vitalidad que hay que ponerla a funcionar y canalizarla. Entonces, ser dueña de tus propios procesos de vida generando eh, ideas y eh, siendo una proclamadora de un nuevo mundo, eh, es decir, siendo una líder. de una causa propia. Eh, además tienes la luna en Aries, ¿no? Es, es bastante fuego el que tú tienes. Yo creo que puede ser hasta difícil quedarse quieta en un solo sitio. Horrible. A mí a veces me parece como imposible que yo pueda quedarme quieta. Sí, eso sí me pasa. Sí. Eh, yo pienso que es una buena práctica ir al gimnasio, fines de semana caminata ecológica, eh, Es decir, de tener actividades en que gastar esa energía, ¿no? Porque además como la luna está también en Aries, esto hace que eh, cuando estés en la casa y que todo el mundo necesita descansar y reposo, a ti se te ocurran buenas ideas <risa> y, y la gente alrededor te diga, ay, pero miren la hora que es, hoy es domingo a las 10 de la noche. <risa> sí, sí, sí me ha pasado así. Mejor dicho, que me dicen, no, no, no, es hora de dormir, no, mañana, mañana, sí. <risa> sí. Ok, ok. Sí, no, pues sería interesante corregir esta hora, ¿no? Un ascendente, puede ser ascendente Libra Escorpio Puede ser ascendente Libra o ascendente escorpión donde todas, pues, en, entre los dos está la Neptuno en casa uno, lo cual también genera una, la gran dualidad que existe cuando tenemos a Neptuno y ya tenemos a Marte, que es, quiero... devolverme al vientre materno donde nada pase o quiero ser el guerrero de mi historia personal no importando si le gustó o no a mi mamá o al medio ambiente eh, el Neptuno en casa uno quisiera no guerrear, definitivamente quisiera eh, ser un espejo para los demás ser una persona querida que siempre a todo el mundo le cae bien pero el sol con Marte quiere ser es un guerrero de su causa quiere es buscar abrirse camino Y decir, aquí estoy, y aquí me quedo, y a quien le guste, no le importa. <risa> sí, sí así, a mí me gusta. O sea, yo afortunadamente le caigo bien a todo el mundo, yo por eso no tengo problema, pero a mí me encanta, a mí me encanta abrirme camino, estudiar, investigar, eh, estar como siempre investigando cosas, mm, me gusta mucho. Ajá. Okay. Eh, Venus en Acuario. Es esto acá que estamos resaltando? Está en trino con Júpiter, cierto, ¿O si no estoy mal. Trino Júpiter y Venus, sí. Sí, sí, sí. Eh, Venus en el Acuario es muy intelectual. Eh, es una atenea, podríamos decir. Eh, con Trino a Júpiter, pues, grandes necesidades de, de buscar y de estudios que lo lleven a uno a ir más allá. Sí. sí, eso sí, definitivamente. ¿Tú tienes hijos, Marcela? No, no, no tengo. Ok, entonces también podría ser un buen indicador para empezar a ajustar casa 5. Eh, a mí me parece que, que con tanto fuego y tanto Aries eh, tú debes tener es, eh, debe ser muy fértil en el sentido de tener muchas muchos hijos creativos, es decir, tener muchas ideas que puedas sacar e impulsar y sacar adelante, pase lo que pase. Más allá de hijos corporales, materiales, es más importante con tanto fuego eh, tener la libertad y el tiempo para dedicárselo a tanta creatividad que se tiene. Sí. A mí me pasa, digamos, yo investigo algo, una cosa que, que a mí me gustó, que me sirvió y yo yo busco, busco a quien explicarle, a quien que alguien también se interese, así. Yo me la paso así. ¿Tú profesionalmente qué actividad tienes, Marcela? O sea, yo yo estudié sistemas, pero pues yo yo ejercí sistemas un tiempo ya después me dediqué más bien a manejado de archivos manejado archivos en las empresas y ahora me dediqué como a mí <risa> me dediqué a mí porque me puse a estudiar además que el año pasado pues mi vida me cambió me dio un giro total total y a mí pues o sea ya ya como que que todo lo todo cambió porque El año Yo pasado, el... ¿hacia 2010? Sí. Es que hay el... una situación ahí bien interesante sí. eh, que vale la pena tener en cuenta mm. y es, fíjate cómo todo lo de Fukushima, ¿sí? que fue la entrada de Urano a Aries, pienso que tiene mucho que ver con tu vida personal, <ríe> por más de que eso haya ocurrido al otro lado del mundo. Sí. El, el hecho de un maremoto y después de una explosión nuclear, de la fusión nuclear de los de, de, de, de la planta nuclear, eh, sí. es algo que tiene mucho que ver contigo porque tú tienes el sol en los primeros grados de Aries y Urano al entrar en Aries trajo uh -huh. un revolcón bastante Uy, fuerte. no, ¿sí? para mí fue... ¿En qué, no qué fecha fue, Marcela, era... más o menos? Eso fue a partir del 12 de mayo. Uh -huh. que para mí fue no mejor dicho también <risa> me cambió la vida totalmente 29 29 Piscis Urano <risa> sí sí que sí, eh, lo que quiere decir todos esos eh, esa situación un aspecto de Urano es bien interesante porque un aspecto de Urano es el que nos despierta es el que nos mueve ¿Mm? Urano fíjate que hay una cosa bien interesante tú tienes un Sol conjunción Marte y un sí. Sol conjunción Marte casi nunca puede con un jefe. De hecho, yo diría que nunca puede tener jefe encima. ¿sí? No, yo no no me sí, lo soporto. No, sí, es dificilísimo. No. <risa> que tú me dices que trabajaste en un archivo, yo no me imagino con todo no, ese mira. fuego, antes no se quemaron todos esos papeles. <risa> <risa> Ay, sí, sí, es que para mí se volvió ya una cosa horrible y con todo este, o sea, todo el cambio, el giro que dio mi vida, no, ya, yo yo ya no me aguanté, yo no. Sí, ya, a mí me, me parece sola. que es muy importante que ese urano viene a visitarte en, en Aries para que tú despiertes tu fuerza de la voluntad, para que seas generadora y no seas seguidora, para que seas sí. líder de una causa, eso es bien importante y ojalá una causa social, una causa Grupal porque Urano tiene que ver mucho con, con ese trabajador social a escala cósmica ¿no? Sí mm. No, y sí, Urano, era... Urano, aquí está viendo lo... Bueno, que todos nos toca corregir la carta No, pero superé esa lectura, me gustó esa lectura eh, Ay, sí, sí, a mí también de, de Juan. <risa> Bueno, Marcela, pues agradecerte el que nos hayas compartido tu, tu esquema Eh, un tipcito ¿no? como se dan cuenta pues eh, la lectura con fina la lectura con con Marcela bueno en términos lectura no no me gusta mucho la interpretación pues se, se basa teniendo premisas de la hora acertada o la hora corregida fina tiene una hora pues, corregida ya lleva bastante tiempo con astrología Marcela no entonces de acuerdo a esos lineamientos es que tenemos que hacer la la lectura ¿no? hay que tener mucho cuidado con con eso Marcela, muchas eh, gracias por... Dime, dinos, Juan. Eh, cuando uno interpreta un sueño, por ejemplo, que hay una serie de imágenes, eh, que a ti te cuenta un sueño, no, que me soñé con un dinosaurio, y entonces tú dices, bueno, un dinosaurio es de la antigüedad, y haces un, toda una serie de relaciones. Eso mismo pasa con la astrología. La astrología tiene una serie de símbolos que están allí sí. pintados en el mandala, y los mm. símbolos se pueden definir de muchas formas. De, así como un sueño lo puede interpretar de muchas maneras uno nunca en astrología puede ser conclu concluyente uno nunca puede decir que es así que van a suceder las cosas porque eso sería un error en el sentido de abrir un regalo que ya viene que es el presente, Y entonces es mejor que ese regalo sea sorprendido uno por el día a día y no por un astrólogo <risa> ¿Sí? ok, perfecto Marcela, un abrazo Ay, muchas gracias a ustedes, muy queridos, me encantó pues toda esta pues, lectura, no sino como todo lo que tenían para decirme, qué rico y espero más adelante vuelvan a poder volver a, a, a interactuar con ustedes. Ok, sí, un pues. Muy queridos. Chao, Marcela. No bueno, chao, sweet. Ese acento me gusta mucho, a usted, Juan. Bueno, aunque este no está marcado. Exacto, exacto. <risa> mi papá era paisa y, y, y escuché muchos acentos en mi casa y me encantaba. Ah, sí, papá paisa, ¿de dónde? Papá paisa, de Manizales, sí. Ah, Manizales también. ¿Y <risa> eh, usted nació aquí en Bogotá? Sí, yo nací en Bogotá. Ah, ok. Bueno, Carla nos dice que también quiere compartirnos su, su perfil, entonces sería para de hoy en ocho días, Carla, si quieres. Nos, nos envías tu, tus datos y, y claro, con mucho gusto. Pero realmente esto que estamos haciendo aquí es muy, muy sencillo, es muy superficial en cuanto a que una, una interpretación de un mandar astrológico requiere mucho más tiempo, mucho más constatación, verificación, pero, pero es un ejercicio interesante de hacer y pues de, de, de reflexionar. Y ahorita lo que hizo Juan con esa... Con esa reflexión también lo tiene muy claro. Bueno, hay muchas preguntas, pero ya por cuestión de tiempo nos, nos vemos abocados a ya ir eh, cerrando. Eh, bueno, bien interesante la, la reflexión hoy de los equinoccios del solsticio. Eh, hoy tuvimos 29, 31 personas conectadas. En este momento estamos 25. Un saludo especial a... Todos aquellos que están, vemos nombres conocidos, Pilar, Sandra, Elsie, Las Martas, Patricia, Luis, nuestro querido amigo Luis de eh, Elizabeth desde Los Ángeles. Bueno, tenemos bastante, bastante eh, retroalimentación bien interesante. Yo me despido, agradecerle a Juan nuevamente el que nos haya acompañado, después les tenemos que compartir <ríe> una serie de situaciones bien interesantes que con Juan hemos vivido estos días. Eh, hoy queríamos iniciar con eso, pero pues dando eh, prioridad al, al equinoccio, quisimos trabajar ese tema. Juan, un abracito Yo me despido, como siempre, te dejo con la última reflexión y nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias, Jairo. Invitarlos para que durante este mes de 30 días que viene, eh, a que exploremos en nuestros gustos personales, a que no nos den miedo. decir qué queremos y qué necesitamos, a que argumentemos y discutamos lo que para nosotros es importante y no dejemos pasar la oportunidad que nos da el sol en Libra para generar nuestros espacios vitales, para generar nuestros gustos y de esa forma encontrar nuestros talentos. Entonces la invitación para este mes es ¿qué quiero? ¿qué me gusta? ¿Y ¿Cómo puedo lograr encontrar esos gustos en mi vida? Muchas gracias. Los espero mañana en mi espacio de, de astrología que tenemos virtual a las 5 de la tarde, hora Colombia. Eh, por el blog astrología y mitos.blogspot.com encontrarán la información. Eh, gracias por su audiencia y que tengan una feliz noche.